Por la Meca se había extendido la historia de la ascensión al cielo de Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, que sus enemigos consideraron la mejor arma para tacharle de loco. Es posible que se hubieran vuelto a enseñar con él de no haber llegado el periodo llamado la tregua de Dios. El profeta, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, aprovechó la ocasión para predicar entre todos los forasteros que llegaban a comerciar o a visitar a sus familiares. Algunos le escucharon por curiosidad sin que consiguiera convencer a muchos Al mismo tiempo había sido expulsado de su tribu y necesitaba otra Era la norma del desierto Ningún hombre podía vivir solo ni siquiera el que contaba con un gran número de seguidores Los Hashemitas y los umaillas le negaron su apoyo debido a que deseaban exterminarle Así lo pusieron de manifiesto Abu Sufyan Abu Lahab y Abu Yahal ...que formaban el tribirato... ...que dirigiría la confederación de tribus... ...que habitaban en la Meca... ...si los grandes comerciantes de la ciudad... ...opinaban esto de Muhammad... ...sallallahu alayhi wa sallam... ...que la paz... ...y las bendiciones de Allah sean con él... ...¿cómo podían oponerse a ello los jefes inferiores?... ...nadie quiso correr tanto riesgo... ...y se adoptó la posición más cómoda... ...el rechazo... ...en aquellas calles ya no había lugar donde pudiera predicar ni en las montañas el eterno sentido de la hospitalidad fue barrido por el odio allí había desaparecido la piedad se le consideró un proscrito un condenado al aislamiento